Lección 2. Ya. Ejercicio 10. Entonación. A. ¿Cuántos sois en la familia? Somos cuatro. B. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. C. ¿Cómo es para ti el hombre ideal? El hombre ideal para mí es inteligente y serio. D. ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Eh? cómo está tu abuelo ahora está mucho mejor f dónde vivís vivimos en las afueras de la capital.